tardes ochenteros y ochenteras, esto es Play k e y s con r i c k y García. Nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I v e seen the f i g h t get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Oh, j e y o u agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? s i、hey, r、hey. t d i r back La Voz, el talento y lo demás, Michael Jackson, Black or White. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Pues hoy hemos invitado a pasar la tarde con nosotros a ABBA. Bueno, tal día como hoy, en 1974, Waterloo representó a Suecia en la decimonovena edición del Festival de Eurovisión, celebrado en el Domo de Brighton, en el Reino Unido. Todos recordamos aún esos extravagantes atuendos plateados que lucieron durante su representación los cuatro miembros de ABBA. Y al director de orquesta, que se disfrazó como Napoleón b u e n a p a r t e para la ocasión. Un festival, ¿eh? A pesar de que la interpretación vocal de los cuatro no fue la mejor, ya sabemos los nervios y esas cosas, el número en sí rompió con varios estereotipos del festival. Al final de la votación, la canción obtuvo 24 puntos, 6 más que la representante de Italia, que se llama. Gigliola Cincuetti. ¿Os acordáis de la canción, no? Yo refresco la memoria. Era esta. s h e m l que te pone s esta canción al lado de Waterloo y dices, por amor de Dios, hombre. Esta canción le dio a Suecia su primera victoria en el festival y a ABBA un éxito de alcance internacional. Ahí empezó todo. Con esto se llama Waterloo. ¡Asumo la colita! ¡Ricky! Pon esa música que tanto nos gusta, Ricky. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. próximos minutos, canciones brutales y además que vamos a cantar juntos, como esta. ¡Háblame de tu oscura habitación! De tu sin dormir, ¡La Guardia! De tu calor. Y además, también nos va a visitar la sensual Alana Miles con Black Velvet. Black Velvet, and that boy smile. Black Velvet black y Bruno Mars. ¡Y su tesoro! ¡Y su tesoro! Me r e c u e r d a el tema de hoy. Si te acabas de incorporar, ¿eh? ¿qué e h animal o ser fantástico te gustaría que fuera real para compartir la vida con él? Hola, desde el puerto. A mí me encantaría tener un escarbato de la película de animales fantásticos. Es que me encanta. Hola, soy c h l o e y a mí me encantaría tener un unicornio. Esto es. Way to Heaven. ¡Qué gran canción! Acercándonos a las seis y media, una menos en Canarias. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. うん。<is. S 2> <音楽> t e n d ¿En qué ocasión pondrías tú esta canción? ¿En qué ocasiones te planteas ponerla? Black Velvet, Alana Miles. Otra de las canciones potentes que nos encanta pincharte aquí en el Hector de la Tarde. <risa> bueno, 22 minutos para las 7, las 6 en Canarias, ya sabes, en directo como todas las tardes desde el Estudio 5 de Kiss FM. m lo pasamos ¿eh? hoy queremos saber si te acabas de incorporar qué animal o ser fantástico te gustaría que fuera real para compartir tu vida con él mppm nos vamos hasta instagram dice el bicho de la historia interminable que para que lo sepas se llama falcor y que me parece entrañable ahora bien no sé dónde nos meteríamos porque en casa no me cabe rachel pm dice buenas tardes playkissers me encantaría compartir mi vida con ete tan entrañable y p o r q u é no para recordarme dónde está mi casa cuando me pasara con la fiesta <risa> hola somos tomás y matías de barcelona hola a mí el ser imaginario que me gustaría tener sería un minion que fuese kevin <risa> Y a mí me gustaría tener un Mewtwo de Pokémon. ¡Guay! d i o s Uy, lo tengo clarísimo. Yo, el animal fantástico que me gustaría que compartiera mi vida es Aslan, ¿Ah? el de la película de, de las crónicas de Narnia. Porque como me encantan los gatos, tendría un gato s u p e r gigante y encima con el que poder hablar. r、oh. E inteligente. Además de. Hola, buena tarde. Yo me moriría por tener un dragón. n Me moriría, sería la caña. Buenas tardes, soy Ana desde Málaga. Mira, pues a mí、eh, la verdad es que el C e n mitológico que me encantaría que existiese sería una gárgola. Que durante el día estuviera embalsamado, c o m o y luego por la noche, pues sería. Perfecto amante y, y amigo por las noches. Vale, venga,、bueno, un saludo. 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Play k i s l a s Give me all, give me all, give me all, thank you, you, baby. I gotta tell you a little something about yourself. the right hand Like you wanna be someone you in your mind TFM, veinte años con la mejor música.、Wow. Can t l o s e or l l it? Can we pull it? Que García. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí andamos, pasándolo bien, como todas las tardes, ¿eh? de lunes a viernes, ya sabes, de 5 a 8. Aquí montamos un festival para que lo pasemos bien todos y para acompañarte a casa y para hacer que las tardes sean las más frescas y divertidas. Y hoy contamos con vosotros para que nos digáis. q u e ser fantástico animal os gustaría que fuera real? Alejandro desde Madrid dice que le encantan los dragones. Ana desde Gijón le gustaría adoptar al Coyote, el que perseguía a Correcaminos. Domingo de a l c o b e l d s dice un troll para que le haga de guardaespaldas con la mujer. Y Lidia desde La Rioja quiere un gato enorme como el de las crónicas de Narnia. Fantástico. Pues hoy con los amigos de Energy System, un fantástico altavoz, una torre de sonido increíble para que oigas Kiss f m a todas horas. ¡Te espero! Esto es Play Kids con Ricky García. García Siempre sabe. Smooth. Operina. a c í a tiempo e no te la ponía esta. ¿eh? Digo, venga, va, esta tarde hemos apoyado un poquito de sabe. Que oye, mira, aquí a las puertas de las vacaciones. Oye, siempre viene bien escuchar canciones de lujo como esta. Y oye, por cierto, hablando de las vacaciones, ahora que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, las de la Semana Santa. que Nos va a venir muy bien unos cuantos días de asueto, pues lo mismo te apetece escaparte unos días. Y por supuesto, sin el agobio de tener que pensar si has cerrado tu casa, si no has cerrado, qué pasará estando sola tantos días. Ahí están tus cosas, las que son importantes para ti. Pues oye, ni se te o c u r r a agobiarte, eh. Antes de irte de vacaciones, quédate tranquilo, tranquila y haz una llamadita al siguiente número. Mira, 900-129-129. Porque si para ti es importante proteger todo aquello que te importa, deberías hacerlo con una buena alarma. Y en Securitas Direct. Saben mucho de alarmas. La llamada es gratuita, 900-129-129. Y así mañana tus agobios serán otros. Hey, bueno, alcanzando a las 7 de la tarde serán las 6 en Canarias. Daniel r e l o v a está ahí. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fenómeno. Nos va a traer las noticias en tiempo real en el boletín de las 7. Y a la vuelta. Las efemérides de la música. Y vamos a terminar con uno de los temas más discotequeros de todos los tiempos. Te quedas para escucharlo. Esto es Kiss.